Bueno, decíamos en los títulos, la panificadora La Vienesa está ocupada por los trabajadores desde ayer. Estamos en contacto telefónico con Luis Echeverría, coordinador de la Mesa del Pan. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Muy bien, muy bien. Eh, ¿Estás en la en la ocupación, Luis? Sí, venimos ya temprano a las 6 de la mañana, estamos acá acompañando a, a los compañeros. Bueno, contame de los últimos eh, detalles de esta situación. Bueno, voy a arrancar del día este lunes 16, que fue la última tripartita, en donde fue bastante dura porque el hombre prácticamente fue de mano vacía, una vez más, Ajá. y solo hablando pero no presentando nada. Eh, él insistía eh, en ese plan de, de reestructura, dejando cinco sucursales cerradas y, y solo tres abiertas. Este, pero bueno no no había un plan para para, para sostener dicha reestructura de sin ningún financiamiento y mucho menos en cuanto a, a, a las deudas este salariales que eso es lo que más este le interesaba a la gente para seguir trabajando verdad claro este se le debía todo el mes de mayo planteó que se le iba a pagar recién este viernes una parte el viernes siguiente otra parte y después lo que restaba en los días de julio si es que se vendía se le dijo que no porque él había asumido el compromiso de que ese día lunes 16 eh, tenía que pagar el 20% de, del salario de mayo y y, y escuchá bien José Luis, lo que lo que estamos diciendo porque es muy importante, ¿no? Sí. La gente ya está tan este cabizbaja, tan desahuciada que no estaba reclamando el 100% ni el 70 ni el 50, ¿no? Le estaba pidiendo el 20% de su sueldo, por lo menos, aunque fuese, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de sueldo de 30 a 35 mil pesos, o sea, que la gente le estaba pidiendo tan solo 6.000 y 7.000 pesos, y no fue capaz de cumplir eso. Entonces, es compleja la situación, ¿verdad? Está en una situación vulnerable absolutamente y endeble. Bien, cuando entonces el martes, cuando se reintegran los compañeros, antes de trabajar, le preguntan al dueño, ¿Está la plata que prometiste? No, listo, entonces no vamos a trabajar y quedaron adentro brazos de paro brazos caídos. Ahora, ayer nos enteramos de que empezaron a hacer inventario, de que empezaron a embalar máquinas. El hombre se ve que tenía la la expectativa de irse. Entonces, ante esa situación de que El día de hoy vinieran y estuviera cerrado o tuviera vacía las sucursales de máquina y la gente no quedara con nada, decidieron este ocupar para hacer custodia de máquina, ¿verdad? Para que se les pueda pagar, pero lo, lo de verdad. Esa es la realidad lo que sucedió. ¿Y qué qué instalaciones son las que están ocupando? Bueno, en principio se está ocupando solo este la sucursal central, que es donde se produce y se distribuía hacia el resto de las otras siete sucursales. Sí, eh, de, esa, ¿la central cuál es? ¿La que está en Rivera? La que está en Rivera, entre Campbell y Ponce. Ajá, sí. ¿Allí están concentrados todos los trabajadores, entonces? Acá están concentrados todos los trabajadores de unos este 65, casi 70 que, que, que hay, este 35 compañeros y compañeros este están acá ocupando. Uh -huh. eh, han habido diálogos, por ejemplo, en estas últimas 24 horas después de haber ocupado esa sucursal? Bueno, de momento no. Sí se le puso conocimiento a, al Ministerio de Trabajo. Este diálogo con con el hombre no, porque este está punta al este, no asomó ni la cabeza. Obviamente que él está cómodo y calentito, ¿verdad? Sí. No pasando vicisitudes ni necesidades como pasa la gente si sí nos llamó este el senador gonzález que, que, que es el presidente de, de la cámara de, de, de la comisión de legislación laboral de, del trabajo sí. y el viernes a la hora de este vamos a ser escuchado y a plantear la situación de la bieneza pero bueno esto es lo que buscamos un poco nosotros es sensibilizarrnos al gobierno sí. y a los actores políticos a que éste traten de encontrar este En conjunto, una salida de coroza para esta gente, ¿verdad? Eh, porque en esta situación no, no, no se puede seguir. Eh, la Nosotros... situación la situación más grave que tienen los... Porque me imagino eh, las familias de los trabajadores que no le ingresa dinero desde hace mucho tiempo y que me imagino una familia sola, son 70, 80... Pero me imagino una familia sola eh, teniendo una larga fila de recibos por pagar y cuentas y deudas que atender. Sí, sin duda, José Luis, pero este, nos imaginamos eso. Que eso, ponerle que tú lo vas dejando para atrás porque vas a, este buscando prioridades. Que es eh, lo esencial, la comida, ¿verdad? Para para vivir, sí, para, sí. Tu, para tus hijos. Bueno, lo básico ya no lo tenés. Pero además otra cosa, José Luis, eh, andar mendigando el salario de los trabajadores que dignamente y con el esfuerzo lo han logrado, en buena ley, es una locura absurda. Y que el hombre diga en el ministerio, como lo dijo el día lunes, ¡ah! Pero te pagué abril ¿Qué te parece? Vos? Como como que si fuera una gran cosa y mérito de él haberle pagado a los trabajadores su propio derecho por haber trabajado no, sí, claro. el hombre el hombre a esta altura tiene una demencia absoluta y no sabe dónde está parado no está en otro mundo lo uh hice -huh. una pregunta están ocupando donde decías el, el corazón de la de la actividad de empresarial eso sí. quiere decir que las otras sucursales tampoco están están pudiendo trabajar justamente por esta ocupación exacto exacto exacto porque inclusive la mayoría de compañeros el compañeros también trabajan ahí Ayer abrí un poquito la de Rodó con una sola persona y a la tarde, pero con lo poco que le quedaba. Obviamente que ahora no no tienen porque acá efectivamente es donde se produce todo y después se distribuye, ¿verdad? hacia el resto. ¿Y cómo están comiendo los trabajadores? ¿Cómo se alimentan allí que hicieron una olla popular, algo por Sí, exacto, hay olla popular, este la Mesa del Pan este donó, este donó también Foemia, donó Aute, Ajá. la gente de Foesi este estamos haciendo colecta, ahora vamos a hacer, como como se dice, el peaje, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es una zona muy transitada, acá en Rivera y Ponce, claro. y bueno, vamos a pedirle a la gente y de ahí vamos a ir este sacando la olla. Uh -huh. ¿Y acá está... lo fundamental es que, es que aparezca el, el, el pago, ¿no? Y claro. si no, bueno, si, si hay un plan realmente y que está financiado, a ver, esto es clarito, la gente quiere trabajar, no quiere ver las panerías cerradas. ¿Qué le la panadería abierta? Ahora, cuando vengan a trabajar, que cobran su salario, ¿verdad? Nada más que eso. Y si que el hombre diga que está quebrado. Y ahí nos facilita a nosotros, porque se podrían, todos los trabajadores acogerse al Fondo de Insolvencia Patronal, poder cobrar su despido, tener un seguro, obviamente que también le pedimos al gobierno, por esto este le decimos que se sensibilice ante esta situación y que pueda haber seguros especiales. Y después nosotros ya estamos trabajando en un proyecto con el INACOP, que puede ser factible, que acá donde está justamente ocupando los compañeros y compañera la central este se pueda eh, reactivar y, y alguna otra, este por ejemplo, de la, de las dos o tres que, que quedaron dentro de la reestructura que son buenas, como la que está allí en Brito del Pino o con la que está en Parque Rodó, y que sean autogestionadas por los trabajadores. Pero no buscar una financiación para este señor, este que lo único que hace eh, es mentir y quedarse con la plata de los trabajadores. Una autogestión que creemos que es posible pero con los trabajadores y con la financiación del de Ministerio de Industria. Luis Echeverría, muchas gracias por la información y por el tiempo. eh No, por favor, gracias a ustedes, como siempre, a las órdenes. Igualmente, hasta ¡Saludio! luego.